Yo no creo que el aborto en Argentina no se legalice, yo creo que el aborto se va a legalizar en Argentina mucho más rápido de lo que pensamos, me parece que la estrategia es ir cambiando el discurso no hace falta que sea legal, sino que hace falta que se deje de ser clandestino la legalidad te da un marco de discusión, pero no solamente hay que pensar en la legalidad también hay que pensar en que ha bajado la mortalidad materna que las mujeres tienen más autonomía a la hora de comprar las pastillas que no se compran más casi en el Mercado Negro, que se pide la receta a los médicos y los médicos están recetando, que hay una exigencia de conocimiento a partir de la difusión de la información por las líneas que dan información sobre aborto para que las mujeres sepamos, principalmente nosotras, que somos las que llevamos el embarazo, digamos, la gestación, sepamos cómo es el proceso para poder eh, interrumpirlo o para tener más herramientas, eso en 10 años se ha multiplicado la información La primera línea, que es la línea más información menos riesgo, eh, de las lesbianas y feministas por la discriminalización del aborto, empezaron en el 2009. Ahora, en este el año pasado, arrancaron las Socorristas en Red, que es otro grupo, que tomaron como esta experiencia, la lavaron un poco porque bueno intervienen de otra manera. Hay muchas líneas en Argentina que dan información, hay en Latinoamérica líneas que dan información. Internet ha permitido mucho el acceso a la información. Entonces me parece que ahí se va poniendo en juego otra discusión, que el Estado es el que está retrasado en relación a las mujeres. Ya las muertes por aborto son menos, y no decimos, ay, hasta que no se legalice el aborto esto no se va a poder resolver, sino decir, bueno, loco, atrasan. O sea, las mujeres van diez pasos adelante porque abortan, difunden la información, consiguen... Las se pelean con los médicos para que se la den, se pelean con los farmacéuticos para que se la vendan al precio que tiene que ser. Entonces, están atrasados ustedes. Me parece que esa es como también un poco la posibilidad que dio estos 10 años del kirchnerismo, que se hable de todo. O sea, en 10 años se transformó la sociedad argentina y se habla de todo. Y la ley de servicios de comunicación audiovisual también aportó mucho eso, porque ya los discursos, todo el proceso que se dio de debate de la ley de medios permitió entender que los discursos no son eh, objetivos, que hay intereses, que si no se pasan determinados temas es porque hubo una decisión editorial de no pasarlo, ya no hay tanta inocencia al pensar que los medios son transparentes. Entonces me parece que hay como un terreno más fértil justamente para profundizar la discusión del aborto, sacarle el drama, hay miles de mujeres que abortan y más de una vez en su vida y muchas tienen más de un hijo después o antes o durante. O...